Mirá, desde que asumió mi ley es una cachetada atrás de la otra, o sea, tenemos un este bastante bastante que decir, pero además este recordemos que mi ley cuando asume en diciembre del 2023 no tenía mayoría en nada, entonces también hay que hablar de la complicidad de los sectores que le votaron las leyes. Y nosotros desde el Frente de Izquierda, con los cinco diputados nacionales que tenemos, Eh, decimos orgullosos que nunca le hemos votado ni una sola ley a, a mi ley ni, ni, no hemos dejado ni que avance y además este estamos haciendo eh, fuerza también desde las calles no desde la movilización, desde la exigencia también a las centrales sindicales para que eh, impongan eh, un plan de lucha para que se haga algo a ese nivel porque la gente no puede más eh, en, en un sentido de de lo más rutinario de sus vidas, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a poder vivir, poder comer. Bueno, la crisis también ha impactado a a la ciudad de Santa Rosa. Vos vas caminando por por el centro y ves un centro que ya dista mucho de ese bullicioso y donde todo el mundo compraba algo, ¿no? Claro, así lo, que lo dicen es, los comerciantes es, eso, a eso también. Sí, los comerciantes que también apoyaron la política que venía de la mano de Milei, así que y eh, hay cosas que, que hay que mejorar y creo que la la posición nuestra de que haya por lo menos de los tres diputados que se eligen tiene que haber uno de izquierda porque nosotros somos los que hacemos la diferencia en cuanto a los votos en cuanto a la posibilidad también de exigir de la exigencia tenemos muchas contras obviamente porque hacemos una campaña muy a pulmón sobre todo en estos lugares tan tan alejados de, de la capital federal no donde donde pasan un montón de cosas y parecían que no pasan porque pareciera que esto fuera este un lugar donde todo es reluciente y todo va bien, y no es así. Eh, la semana pasada con mi compañera Marisa Pérez estuvimos declarando en un juicio eh, penal que se le hizo a una piba por ocupar una casa ociosa eh, deshabitada de la municipalidad de Toái. Entonces esas son cosas que nos impactan realmente y que vos decís, como un Estado que ha estado ausente eh, esta piba tiene 20 años ha estado ausente durante 20 años no no le ha podido brindar las herramientas para que ella pueda tener un trabajo y vivir de su trabajo y, y, y que pueda eh, lograr tener una vivienda o sea muchas cosas que pasan en la pampa no solamente a ella sino a otras a otras personas que tienen esa edad no no poder estudiar bueno se se, se trata de, de que nosotros siendo diputados y diputadas de izquierda, podamos seguir defendiendo desde las bancas eh, leyes que apoyen a, a esta juventud, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados, a las jubiladas. Uh -huh. es, es muy amplio, pero tiene que ver con una una cuestión que yo a veces charlo con gente que tengo alrededor, ¿no? Porque dicen, bueno, Claudia, pero vos sabés que no vas a ganar, entonces vamos a seguir votando este a los que se supone que van a ganar. Y así es como venimos hace 40 años, o sea, venimos hace mucho tiempo votando al mal menor. Bueno, estos no harán tanto o no cambiarán tanto, pero por lo menos eh, le dan un poquito más a la provincia, hacen algo por la provincia. Y no estamos hablando solamente de la provincia de La Pampa, estamos hablando de sentarse en un lugar que no tiene que ser un lugar de privilegio, tiene que ser un lugar de lucha, porque para nosotros la Cámara de Diputados o la, las Cámaras Legislativas son lugares de lucha que se combinan con las movilizaciones en las calles. Uh -huh. eh, para no irnos del tema, y está bueno también que lo, lo refresques, el caso que estabas hablando es del caso de Melanie melanie sí, López, melanie. que es la, sí. la piba que junto a su amiga este ocupar una casa en el barrio Los Profesionales y que la municipalidad de Toay continúa la persecución judicial y no ha detenido esa situación más allá de que este Antonela eh, lamentablemente se quitó la vida este agobiada de tantos problemas que tenía, no solamente porque no tenía trabajo, sino porque no tenía una casa, tenía eh, un pibe eh, chiquito y este la municipalidad la estaba hostigando todo el tiempo. Digo, lo pongo en contexto para que sepamos sí, sí. de lo que estamos hablando. Sí, eso eso es lo que le pasó a ellas pero no llegan muchas historias de lo que le sigue pasando a la juventud en esta provincia. Eh, uno por ahí se entera de algunas cosas y de algunos casos, eh, pero bueno, el, el desalojo de las viviendas, este, lo, vos que sos periodista, lo, lo venís registrando desde hace tiempo, no, sí, no, sí, no sí. pasa ahora... Eh, el Otras problemáticas que tiene la provincia eh, Los bajos salarios O sea, eh, familias que no llegan a la, a la canasta familiar Y bueno, eso también complica la situación en, de vida de las personas Y también es uno de los puntos en los cuales Eh, hubo un sector de juventud y de gente que optó por, eh, desilusionado con lo que le estaba pasando en el 2022 y anteriormente, con el gobierno anterior a mi ley, vota a, a, a, a este personaje, ¿no?, de la libertad avanza, que dice que va a cambiar, que viene contra la casta, que, que, que, que actúa de, dice de una forma eh, y actúa de otra, y ya tenemos, ¿no?, Este, los los ejemplos abundan con el, con el candidato narco eh, con la situación que pasa con bueno ayer hubo una sesión en, el, en la cámara de diputados donde otra vez el gobierno puede ganar un poco más de tiempo para seguir gobernando por el DNU. 1 ¿no? entonces yeah. hay una, una situación que es muy complicada que se dirime también en la cámara de diputados eh, y eso no, no no es una joda este de, de decir bueno pasa allá sí pasa allá pero impacta en el bolsillo nuestro uh -huh. sí pero también este toda esta situación se da en una en un este, en un panorama en un contexto donde se conocen que los narcos ahora este, están eh, financiando campañas políticas que, que financian directamente a personas eh, puntuales en este caso a Esper que no le quedó otra que eh, pedir licencia con goce de haberes eh, por uh -huh. hasta hasta casi el final la finalización del mandato porque se termina sí, sí, el mandato en 10 fíjate, y en el 8 Claro, pero vos fíjate Mauro, eh, nuestro compañero Nicolás Delcaño en el año 2021, en el debate que se realizó en TN, sí, ya acuerdo, lo denunció. me acuerdo de ese debate. Sí, entonces, sí. entonces este, por eso te digo, eh, eh, hay personas que escuchan y ven lo que quieren escuchar y ver, porque si nosotros lo venimos denunciando desde el dos, 2021, y recién lo levantan ahora porque, bueno, el candidato de... de, de, de lo, del peronismo dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos, y me refiero concretamente a Grabois, no de, de de ese tipo de situaciones que se reflejan en los medios de comunicación y, par, y e invisibilizan a los sectores que desde hace años lo venimos denunciando. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que uno puede votar por la alternativa política que quiera, Pero no puede dejar de decir y no puede negar que desde la izquierda hace tiempo que venimos denunciando muchas situaciones este, y venimos alertando y para nosotros es un desafío cada vez que hay campañas electorales porque eh, es difícil llegar con nuestras ideas, eh, a, tratamos de aprovechar lo que más podemos en, en estos espacios, pero siempre hay como un manto de invisibilización sobre lo que decimos, ¿no? este bueno sí, está bien lo que decís, yo te creo, pero bueno, sigo votando a lo mismo de siempre, o sea es, es bastante frustrante para para ciertos sectores este que que queremos impulsar un cambio profundo en la sociedad. Claro también estás este dejando entrever que esta vez otra vez se va a polarizar. Y sí nosotros estamos eh, enfrentándonos este a, a, a este momento donde se polariza. Eh, donde ves que hay un un peronismo que, bueno, se viene cambiando de nombre, a ver si le ha resultado el cambio de nombre y ver si apuesta con otra gente. este A nosotros, por ejemplo, hay gente que está muy disconforme eh y dice, bueno, no, yo eh, voy a votar esto, voy a votar aquello. Bueno, votá lo que vos quieras y lo que te sientas cómodo votando. Pero vos tenés que advertir Que si vos seguís votando lo mismo no va a haber un cambio profundo en la sociedad y, y las melanie y toda la juventud que ahora nosotros salimos a, a tapar estos baches este, en, en cuanto a lo que está sucediendo van a crecer porque va, va a seguir habiendo crisis y va a seguir va a seguir habiendo gobiernos que le sigan mandando el dinero de nuestros recursos como país al fondo monetario internacional y se van a seguir llevando la plata. O sea, nosotros nunca hemos votado el blanqueo de capitales y existe, existió. ¿Y y y quién le dio esos votos? La izquierda no. Entonces, bueno, vos tenés que poderte a revisar un poco. A ver, si sos una persona consciente y querés votar realmente a alguien que haga algún cambio, tenés que votar a la izquierda, no queda otra. ¿Están haciendo campaña, Claudia? Sí, nosotros el, el, la semana pasada estuvimos, nuestras campañas, bueno, son muy a pulmón, entonces... Claro. Este, vino un compañero referente de la lucha eh, contra los vetos Por el financiamiento de la universidad Estuvimos ahí con otros eh, jóvenes eh, charlando sobre lo que sucede No solamente en la universidad, sino en el país eh, Y bueno, eh, es probable que venga otro compañero Otro grupo de compañeros que nos ayuden a hacer la campaña de afuera Pero que nos ayudan a agitar, a volantear A, a tener una, una presencia más física eh, en, en lugares estratégicos, ¿no? No hemos podido llegar a muchos lugares del interior, eso implica eh, organización, dinero, eh, plata para la nafta, eh, hacer este acuerdos con medios de comunicación para que te reciban, para que vayas a algún lado, para que, bueno, son cosas que, nos cuesta mucho manejarlo viste porque bueno no tenemos tantos recursos claro totalmente sí pero la plaza por ejemplo es un lugar de este, de, con, de contacto directo con la gente yo tengo entendido que muchos muchos sábados este estaban todas las este los distintos partidos políticos haciendo campaña en la plaza san martín no sé si sí, se está pero repitiendo nosotros, esta nosotros, vez. no no no lo estamos siguiendo ahora pero Por ejemplo, cuando vino este compañero que tenía una imagen en redes muy nacional sobre lo que había pasado, este nos escribían de distintos pueblos de, de acá de la Pampa y nos decían por qué no lo traen a no sé, tal pueblo o tal otro y nosotros no podemos hacer eso porque implica que este no podemos eh, pagar tanta nafta y tanto aparato político, ¿viste? Que no eso nos supera. Por eso siempre decimos, bueno, están las redes para cubrir todo lo que no podemos hacer. Y, y sí, estamos acá en la plaza y, y, y participamos en todo lo que podemos participar, pero a veces el interior de La Pampa, que no está muy lejos eh, en, en distancia, pero sí está muy lejos en recursos, eh, tiene solamente la campana del gobierno este de, de, de dos listas, digamos. A ver, lo que dice... La, la polarización de esas dos listas, ¿no? Bien. Eh, Claudia, bueno, gracias por tu tiempo con Kermés, más vale si sí quedó algo por decir, te escuchamos y vamos a seguir el tema porque todavía quedan algunos días este antes de las elecciones, sobre todo para saber qué va pasando, porque uno casi que no puede ni programar la semana porque una situación va cambiando este sí. y te va sí, cambiando sí, te sobre todo el eje. Eh, uno piensa una cosa, al rato sale Milei con... Un, este un este, como es una, una actividad en el movistar arena que canta canción y presenta un libro y al otro día apareceper este financiado por los narcos y ahora también Este parece ser que eh los ahora, narcos ¿no? y los narcos también este habrían financiado parte de la campaña de Patricia Bullrich, así que también hay hay de todo en el en este en en esta en esta, en esta Argentina y nos vamos enterando de cosas y una va tapando la otra, algunos medios de comunicación Eh, te cuentan una cosa, otros te cuentan otra, otros esconden otra, así que la situación es bastante, bastante no, no, complicada. Sí, la, la, la realidad es que eh, más derecha y más derecha y más derecha y los trabajadores cada vez más atrás y más abajo y más empobrecidos. Por eso nosotros llamamos a, a fortalecer una organización de esos trabajadores y de las mayorías populares, ¿no? Eh, esta campaña electoral que hacemos... Eh, tiene que servir para visibilizar los reclamos y construir una una alternativa política básicamente porque eso es lo que estamos haciendo son desafíos eh cuando nos pregunta eh, van a ganar o no van a ganar cuántos votos necesitan cuántas cosas nosotros no solamente estamos pensando en si vamos a ganar o no vamos a ganar porque participamos de esta de esta campaña electoral y de estas elecciones sino que queremos. Eh, organizarnos y que esto sea eh, una alternativa política. El Frente de Izquierda lo viene haciendo desde el 2011 y construir esta alternativa política en la provincia de La Pampa implica que de tres diputados tiene que haber uno de ellos para la izquierda. Gracias de nuevo, Claudia. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Claudia Lupardo es candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y hablaba aquí con nosotros un ratito, de los tres candidatos, uno tiene que ser de la izquierda, dijo Claudia Lupardo, aquí en Radio Kermés.